El mar de Galilea, como les decía, tuvo, tuvo, vio cosas que, si ese mar hablase, nos contaría cada maravilla, diálogos que habrá tenido Jesús con los discípulos en ese mar. Muchas grandes cosas sobró en ese mar, Jesús. Y el mar es como un símbolo de nuestra vida. De hecho, el mar para los hebreos era... símbolo de muchísimas cosas ellos no eran un pueblo marítimo no estaban muy acostumbrados a la navegación porque el Mediterráneo casi no lo usaban y el mar de Galilea, los que lo conocen sabrán que es un lago es bastante chico, se les llama mar pero es un lago de agua dulce bastante pequeño se atraviesa de lado a lado en una hora y media pero el agua el mar es como un símbolo de la vida, ¿por qué? hay como tres estados en el agua el primero es la calma cualquiera que ha navegado lo sabe la calma es cuando vos ves que el agua es realmente un espejo navegás son días que quizás si tenés vela se te complica pero no podés decir que está complicado navegar está sereno y así también son nuestras vidas a veces, hay calma uno podría decir hay consolación la verdad que todo está caminando bien El segundo estado es cuando ya hay tormenta, es lo opuesto. Se mueve todo y les pasó a los discípulos eso. Dice que la barca iba para arriba y para abajo y las olas cubrían la nave. Con lo cual se puede decir que es cuando vos estás en situaciones donde decís lo que me está ocurriendo, no no no lo puedo frenar. Ya me supera, me pasa por arriba. De hecho usamos esa expresión. Esto es más fuerte, me pasa por arriba. Y son tormentas, y también en nuestra vida tenemos tormentas. El Espíritu Santo sabe bien cuándo permitirlas, pero llegan y hoy no entramos en esa página del Evangelio, pero Jesús en otra ocasión estuvo con ellos en la tormenta, cuando dormía. Y hoy no dice que era calma ni que era tormenta, que era viento en contra. Es cuando vos en la vida estás tratando de remar y no avanzás. Habían pasado 15 horas y ese lago ellos lo atravesaban en una hora y media. Dijeron, ¿qué está pasando acá? Navegaban y dice que remaban, remaban, remaban y no podían avanzar un metro. Era ya la madrugada y todavía seguían remando. Y habían salido casi al mediodía del día anterior. Ellos estaban ya desesperados, 15 horas remando. Y es cuando vos te empezás a cansar de remar y decís, estas dificultades... No es que es una tormenta, es algo que me es tan difícil que hace tiempo que vengo remando esto. No puedo, no me sale, no soy capaz. ¿Y cuántas veces uno en la vida espiritual está luchando con dificultades? No son tormentas, son dificultades. Cosas que realmente no puedes superar. De a poco cuando uno empieza a ver que no avanza, te empezás a entristecer y ahí entra el mal espíritu. Hay una regla de discernimiento y es clarísima que es cuando te desanimás, jamás es el Espíritu Santo. No es un viento que viene del Espíritu, viene contra el Espíritu. El desánimo jamás viene de Dios. Y te empezás a desanimar. Y ellos se ven que en esa madrugada están desanimados. ¿Y cómo llega Jesús caminando? Cuando apenas sale el sol. Que es el signo de la resurrección. Cuando vos encontrás a Jesús vivo... En vos mismo empieza a salir la luz. Cuando uno está desanimado y encuentra a Jesús vivo, es como si se disipan todas las tinieblas. Por eso Él siempre, cuando venga hacia nosotros en esos momentos, van a ver que va a venir como luz, como el sol naciente y esa es la resurrección. Cuando salía el sol, Jesús empezó a caminar hacia ellos. Y lo más prodigioso para ellos fue, está caminando por encima del agua. No sé si alguno de ustedes alguna vez hizo una prueba, pero intenté pero no me salió. O sea, nadie caminaba sobre el agua. Yo no conocía a nadie. Miren que los santos a veces tuvieron prodigios que se pueden paragonar con lo que hizo Jesús. No sé, resucitar muertos. Pero caminar sobre el agua, a veces me hubiese gustado para ir de una playa a otra más rápido. Pero no caminar sobre el agua. Si el agua no, no, no tiene las condiciones para que vos puedas caminar, pero Jesús sí camina sobre el agua. Y esas aguas son tus dificultades, y él puede caminar por encima de esas dificultades. Lo que para vos es un mundo, él le pasa por encima. Lo que para nosotros es algo que yo no puedo atravesar, él lo puede atravesar. Hay un salmo el 17, 18, tiene un versículo que es de fuego, y contigo, señor, yo puedo saltar las murallas. Vienen las murallas de las grandes ciudades tipo Jericó. Decían, ¿cómo hacemos para entrar ahí? Es imposible. Contigo, Señor, puedo atravesar las murallas. Contigo, Señor, puedo caminar sobre el fuego y sobre el agua, dice un profeta. Y así es. Cuando uno empieza a caminar en dirección hacia Él, empezás a ver que sos capaz de cosas que jamás hubieses pensado. Las dificultades se achican totalmente. ¿Qué es lo que hace Pedro? Le dice una palabra que son palabras tan poderosas que tendríamos que usarlas de jaculatoria. Y podríamos usarla como un rosario. San Felipe cuando le daba consejos a algunos sobre la jaculatoria decía, ¿tenés rosario? Sí, sí, lo tengo acá. ¿Tienes 50 cuentas? Sí, 50 jaculatorias. Repetí 50 veces con tu rosario esto. Mándame ir a tu encuentro. Mándame ir a tu encuentro. Cuando vos estás frente a una dificultad, decíle a Jesús, manda, mira, tu encuentro. Son palabras de una fuerza y Jesús le dijo, vení. Cuando Jesús te dice vení, lanzate. Dice, mientras Él caminaba en dirección hacia Él, hacia Jesús, Él pudo caminar sobre las aguas. Lo mismo que hace Jesús, lo podés hacer vos. Te participa su poder. Toda la fuerza que Él tiene... Te la comunica para caminar por encima de tus pruebas. Y vos no podés creer, dice que Pedro se asombraba. Dice, ¿qué está ocurriendo? Estoy caminando sobre las aguas. El mismo mar que él amó toda su vida y que quizás temió, estaba por encima en ese momento, porque participaba del Señor. Hasta que en cuanto bajó la mirada se hundió. Y Jesús jamás se hundió. Jesús no se hunde. No hay una prueba que a él lo no hunda. Ni siquiera su pasión terrible lo hundió. Se mantuvo a flote. Y todos los que están con él nunca se hunden. Lo único que hay que hacer es decir, manda a mirar tu encuentro. Y si lo puede decir 50 veces, mejor. Entonces, ¿qué les invito a hacer esta semana? Primero, cada uno identificar cuál es el viento en contra que en este momento tengo en mi vida. ¿Qué es lo que me está costando remar? Quizás para algunos sea sí mismo. Padre, tengo un temperamento. Yo hasta mortifica a los demás, pero me mortifica a mí ser así. Yo, yo sufro de ser así. Años que quise cambiar esto, no puedo. Manda, mira, te encuentro, Señor. Quizás para otros de ustedes sea una dificultad dentro de la familia. que vos decís uf, no es tormenta pero se hace difícil Míralo a Jesús y decirle, manda mira te encuentro Señor quizás para otros es un vicio que está luchando hace años y nunca pudo triunfar y siempre se hundió o muchas veces se hundió entonces vos decís eso es como caminar sobre el agua para mí y te dice Jesús ven Hoy te está diciendo a todo lo que estamos acá identifica bien tu dificultad y te está diciendo en esa dificultad vení hacia mí se puede lo único que te suplico es caminar en dirección a mí teneme delante de tus ojos pronunciar una ejaculatoria es como un modo de tener delante de los ojos a Jesús cuando los monjes del desierto decían vos querés combatir Satanás agarrá una parte de la escritura y repetila hasta el infinito Y Dios va a venir acá, a tu mente, y de tu mente van a brotar las obras nuevas. Si las ejaculatorias son pensamientos, en vez de alimentar pensamientos negativos, llevas la palabra de Dios a tu alma y de ahí te lanzás. Y hay que ir preparándose para esa batalla de caminar sobre el agua. Cuentan que San Agustín estaba muy cansado ya de remar y la impureza lo tenía atado. como todos ustedes o muchos de ustedes leyeron las confesiones y lo sabrán. Él decía, qué terrible. Y decía, mañana para mañana decir mañana. Y no Nunca terminaba con eso. No podía. Y se me tenían atadas esas cadenas. Hasta que en un momento él dice ahí en las confesiones, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es eso. Concédeme lo que me pides, mándame ir a tu encuentro, Señor. Si vos me lo mandás, yo voy hacia vos y voy a pasar por encima de esto. Hagan la prueba y van a ver cómo funciona. Es realmente glorioso ver cuando Jesús triunfa y a veces te da más gozo decir fue él, esto que pude lograr realmente todo obra suya, pues de mí, si tantas veces había intentado esto, estoy seguro que de mí no vino, y así te vas a poder gozar de sus maravillas. Muchas más de las que uno puede imaginar. Cada día las puede hacer. Por eso, toda esta semana lancémonos a caminar sobre nuestras aguas, las que en este momento tengas que atravesar, que te están costando remar. Entregate al Señor y vas a ver lo que puede ocurrir cuando uno va derecho hacia Él y lo mira. Les invito a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias. por caminar sobre las aguas gracias porque lo que ocurrió ese día en el mar de Galilea es lo que está ocurriendo en nuestras vidas gracias porque tú tienes poder y eres Dios y estás por encima de las tormentas y de las dificultades nada para ti es una barrera Tú eres aquel puente que nos permite atravesar todas las pruebas. Concédenos la fuerza para caminar por encima de todas las dificultades. Mándame ir a tu encuentro, Señor, sobre las aguas. Y déjame ver tu gloria y tu poder. Cantaré tus maravillas y me gloriaré en tu fuerza. Amén.